Y este fin de semana se va a realizar en Santa Rosa, La Pampa, el primer encuentro federal de la coalición por una comunicación democrática. Este conjunto de organizaciones que integran los medios comunitarios, los medios cooperativos, los medios pymes, las universidades, todos los sindicatos de trabajadores de prensa, también organismos de derechos humanos, actores, actrices, cineastas, es decir, todos los sectores de la comunicación menos los grandes grupos públicos mediáticos integran esta coalición por una comunicación democrática que, como decíamos va a realizar su primer encuentro federal en santa rosa la pampa este sábado 25 de junio y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con néstor picone el integra el equipo de coordinación de la coalición por una comunicación democrática hola néstor pepe frutos te saluda desde farco buen día ¿Qué tal como estaba Buenos días buenos días bueno Néstor eh, de qué se trata este este encuentro que se está preparando para este sábado en Santa Rosa bueno mira nosotros este, en la coordinación que hacemos casi todos los martes en Buenos Aires y que venimos haciendo desde que cambió el gobierno antes de que se mira el gobierno más que apenas nos enteramos que iba a ir a Guadalajara al Ministerio de Comunicación y que iban a derogar la Ley de Medios, según dijeron ellos. Comenzamos a tener reuniones y a elaborar este distintas estrategias para ver cómo enfrentábamos esto que que es un cambio de paradigma lo que veníamos viviendo antes, ¿no? Era una ofensiva contra la Ley de Solución de Comunicación Audiovisual, así. Hizo el viaje a, a la OEA, la denuncia ante la CIDH y también comenzaron debate y una discusión <coughs> que es compleja porque, bueno, eh, finalmente el Parlamento también terminó avalando parte de los derechos y se viene un cambio de legislación y tenemos a los parlamentarios discutiendo, no están discutiendo eso, pero bueno, por lo menos operando la iniciativa del del Gobierno Nacional. Como la cual tiene su experiencia y fueron los compañeros los que eh, hicieron, los 21, hicieron los 21 puntos, pero también la redacción de la ley, lo que nos hemos planteado es empezar a trabajar a fondo según la situación de cada uno de los sectores, como es el sector cooperativo, las universidades, las radios comunitarias, las pequeñas pymes, los pueblos originarios, discutir en qué situación están hoy y sobre esa base plantear soluciones y propuestas a los parlamentarios, porque no tener un poder ejecutivo con el cual discutir este, y solo se pueden llevar propuestas, nuestra idea es trabajar en la redacción Eh, los puntos que no pueden faltar en una nueva ley, que son sí. el 90% más de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sí. de la Argentina Digital que puedan recuperarse eh, integrando lo que para el sector de la comunicación nacional, popular, cooperativa, bueno, como establecía este tienen que estar en una nueva ley dando una batalla sí. que que es cultural, pero que necesitamos también de un apoyo político y de una coordinación propia. Lo que va a pasar el 25 es eso, en es enterrarse la pampa. No nos acuerdo sobre cuáles son los temas y de qué manera impacta cada uno el cambio de gobierno y las nuevas formas de trabajo que tiene el Poder definitivo. ¿Qué te parece que no debería faltar en la nueva ley que se prepara? Bueno, menor a mayor, el tema de la discapacidad, los pueblos originarios mantener el 33% de reserva de espectro para las organizaciones sin fines de lucro eh, habilitar una discusión sobre la sostenibilidad que debe superar el tema de los fomecas, del fomento eh, y sin sí, no bajar nuestro postulado de que no puede haber una libertad de expresión o derecho a la información si hay monopolio y evitar que las telefónicas, entre tres o cuatro grupos, como está pasando en muchos lugares del mundo, nos maneja internet, este la telefonía celular y los medios audiovisuales produciendo contenidos. Esta discusión, que uno dice, bueno, pero ustedes, ¿quiénes son para dar semejante discusión? No, en el mundo se está dando, porque además hay intereses encontrados, Y por eso te digo aunque lo más difícil es el tema de la desmonopolización nosotros vamos a tener estable ese planteo pero por eso te digo el 333% las personas con discapacidad por los originarios y un montón de leyes de artículos de la ley que no han sido derogados, nosotros tenemos que sostenerlo y creo que lo vamos a lograr en eh, Néstor uno una de los de las consignas del, del encuentro habla de de la tecnología y la comunicación al servicio de la inclusión, ¿esto qué sentido tiene? No, como te decía recién, a ver, ¿qué fue lo que pasó como cambio con el cambio de gobierno? Que se habilitó una discusión con una intencionalidad diferente a la que nosotros planteamos, obviamente, porque ellos lo que están haciendo es habilitar a las grandes empresas nacionales, oligopolio de la comunicación y multinacionales, a ciencias de cargo del espectro. Esa es la intencionalidad final de los sectores este, más retrógrados. Pero hay una coincidencia en todo caso en el planteo que nosotros la veníamos planteando desde cuando se hizo la ley, que había que regular todo el sistema, no solo el sistema audiovisual, sino también la telefonía. No sé si vos te acordás y si los oyentes se acordarán, pero tuvimos eh, Cristina Fernández de Gígner con la discusión por la presión de los grupos oligopólicos, y me acuerdo en aquel momento Pino Solanas y algunos sectores que decían que la ley se avanzaba tal como nosotros la habíamos elaborado, este era favorecer a las telefónicas en contra del Grupo Clarín. Eso impidió que la convergencia tecnológica fuera discutida ya en el año 2008-2009. entonces Esa discusión hay que darla, de eso, por eso metemos el tema tecnológico, porque además a usted le habrá pasado, a mí recorriendo el país, después difundiendo la ley, no decían, bueno, ¿qué pasa con Internet? ¿Qué pasa con las telefónicas? Ahora tenemos una posición muy clara del otro lado, que unifica la convergencia tecnológica a favor de los sectores privados, monopólicos y transnacionales. La pelea nuestra es lo que vos decías en la definición de que cualquiera sea el formato, cualquiera sea... Eh, el sostén para los medios de comunicación no puede haber brecha tecnológica tiene que acceder todo el mundo pues si no, hay libertad de expresión ni derecho a la información Néstor, ¿y por qué crees que hoy hay cada vez menos espacios para, para voces diferentes y cada vez más se oye un discurso mediático único desde que asumió Mauricio Macri? Sí, bueno que nosotros El planteo que nosotros teníamos en el, en el proyecto de ley que no surgía de una pelea contra el Grupo Clarín solamente, sino que venía desde el año 80, porque ustedes son una de las experiencias más claras en este sentido, Farco, pero también estaban los compañeros de las pymes y de los pueblos originarios de los derechos humanos cuando se planteaban este eh, hacer medios de comunicación. Primero fue buscar la legalidad. Y eso era uno de los objetivos, legalizar lo que no estaba legalizado. Bueno, algunas cosas se tuvieron que hacer ahí, legalizando algunos medios de comunicación, pero bueno, no se hizo el trabajo que había que realizar en cuanto a la cantidad de frecuencias que podía haber por ciudad, era una situación compleja, este, y eso imposibilitó que estos medios se regularizaran totalmente, lo que nosotros si, hemos luchado por esto. A eso había que discutir y agregarle la discusión por la sostenibilidad. ¿Cómo hacemos para obtener estos medios de comunicación? Que es un tema que quedó pendiente. Y después la otra, el trabajo que se hizo con muchos medios de comunicación que estaban atados a, con alambre, digamos, como es el caso de Polki, como es este, muchos de los medios de comunicación en los cuales el gobierno anterior este, hizo invirtió, pero... Eso después quedaron primero que no alcanzaron a competir con los grandes medios y después dejaron a dos mil trabajadores en la calle y hoy son pocos los medios, pero a ver yo tampoco soy tan pesimista que estamos en la misma posición creer que estamos en la misma oposición que antes de 2008. no hay muchos medios universitarios, hay medios cooperativos, inclusive ir a la pampa es en un homenaje a una de las eh, cooperativas más importantes del país que dio pelea con el Grupo Clarín, la ciudad de Santa Rosa, y de la cantidad de abonados que tenía, gracias a la ley de medios, de la cantidad de abonados que tenía el Grupo Clarín, hoy le queda solo el 20% de la ciudad, el otro 80% lo tiene la cooperativa. Entonces, hay demostraciones de que se podía y se puede dar pelea, este por eso tenemos que defender todas las herramientas que nos posibilite la ley, y hacia eso vamos en en la paz. Eh, ¿Recordanos cu eh, cuando es el horario y el día? 25 de junio, es el sábado que viene, a partir de las 10 de la mañana, y va a haber unas una presentaciones en cinco paneles que van a hablar de los temas que yo te decía, el primero es de la el último son propuestas, y la propuesta general nuestra es esta, defender la ley este en todos los puntos, y si pudiéramos acceder y la posibilidad de quienes allí participen de elaborar un texto de ley para contraponer a que mande el Poder Ejecutivo, bienvenido sea, sino, bueno, aquellas cosas que todos los sectores este, tenemos. Por eso, el 25 de junio, sábado, en Santa Rosa La Pampa, organizado por la coalición, pero con la participación de la Defensoría del Público, el apoyo y la coordinación general de, de, de la cooperativa eléctrica de Santa Rosa La Pampa. Néstor, gracias, mil gracias por este contacto. No, muchísimas gracias. A ustedes, ¿eh? Hablamos con Néstor Picone, integrante de la coordinación de la Coalición por una Comunicación Democrática que va a tener su primer encuentro federal en Santa Rosa La Pampa este sábado 25 de junio.